Hola, este es tu amigo Johnny del Valle. Bienvenido a Sin, sin límites. límites. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va? Gracias por dejarme ser parte de tu vida. Gracias por ser parte de la mía. En esta programación me dedico a traerte las ideas que despiertan una inspiración adentro de ti para que tú puedas vivir sin límites. La mayoría de nosotros sabemos que tenemos grande potencial, pero la razón por la cual vivimos conforme con menos es porque no creamos un compromiso con esas ideas. Para hacer esto, Es necesario la inspiración. Y yo vengo a recordarte que si Dios te da la capacidad para pensarlo, ya te dio también la habilidad para alcanzarlo y que todas las cosas son posibles. Y que tú puedes despertar adentro de ti lo que hace ese elemento de tu imaginación manifestarse. Y, y por eso es que encuentro que estos encuentros son divinos. Que no simplemente tú estás aquí por coincidencia, pero que es necesario nosotros compartir y crecer. Hoy yo quiero hablarte acerca de tu rebeldía y lo lindo que es. Es verdad, yo no sé si alguien te ha dicho que tú eres rebelde. A mí me han dicho eso. Yo le he contestado diciendo, mira, yo creo que está confundido. Yo soy revolucionario. Pero lo, las dos palabras casi significan lo mismo. Yo sé que cuando más jovencito me llamaban bien travieso. Porque hacía muchas maldades. No sé si por tanto por llamar la atención o, o por este... Porque me divertía. O un poquito de los dos. Todavía de vez en cuando, pues, me siento de, de esa manera y, y hago mis travesuras. Cuidadito conmigo. <risa> Pero este, estoy hablando de una rebeldía que es responsable. Los rebeldes son responsables. Yo quiero que tú tengas una serie de ideas para eh, poder ilustrarte esto mejor. Todo en este mundo. Todo en este mundo va por cambios. E, y toda rebeldía es parte de la transformación necesaria para que haya crecimiento. Cuando nosotros vemos revoluciones sucediendo en diferentes países, casi siempre es una generación nueva y joven que está tratando de luchar para que su voz sea escuchada, que, que sean considerados como la voz del presente, la guía para nuestro futuro. Y cada generación hay una voz de, de jóvenes que hacen lo mismo. Y lo vemos tanto, no, no solamente en escalas grandes, así como en, en países, pero lo vemos en, en la esencia de nuestras familias. Casi, casi siempre hay un, un poco de esa contradicción en la juventud cuando viene a las enseñanzas en la familia y que quieren coger su propio rumbo o tienen su propio pensamiento. Pero esto no solamente es normal, pero es saludable. A veces nos sentimos incómodos por esto, especialmente padres, ¿verdad? Nos sentimos tan incómodos con nuestros hijos porque queremos que vayan por cierto camino. Pero, déjame decirte algo, eso es, es un poquito egoísta de nuestra parte. Imagínate que un león le diga a su, a su cría, a sus leoncitos, que no corran. <ríe> o una águila le diga a, a sus pichoncitos que no vuelan, no vuelen. Es... Es, no es natural, no es natural. Y nosotros, siendo seres espirituales, eh, nos conformamos con menos. Jesús seguía diciéndonos a nosotros acerca de las enseñanzas de este mundo. Decía, no seas conforme a este mundo. Y lo que Él quería decir con eso era más acerca de las enseñanzas de este mundo. Te quita la habilidad que tú veas que eres espiritual, que tú veas que eres capaz de más. Si vemos la naturaleza siempre está cambiando y para que haya más frutos, sabes qué del árbol tiene que caer un fruto, del árbol tiene que salir una semilla y esa semilla pues crea su propio organismo y pasa por un montón de diferentes procesos, pero si esta semilla no es sembrada no hay nuevos frutos. En nuestra vida nosotros queremos ver fruto queremos ver la abundancia, amor. ¿Qué es lo que tú estás deseando? ¿Cuáles son los resultados? O a lo mejor tú has luchado y tú no has visto los resultados de tu lucha. Y tú dices, ya, me voy a rendir, esto no sirve. O tal vez te pasó como a mí, que pasé una etapa de mi vida tan desilusionario, desilusionado, que no quería creer en nada más. Que yo dije, ¿sabes qué? Simplemente voy a vivir conforme con lo que tengo. Y ¿sabes qué? Fui, fui más miserable todavía porque sabía que mi vida tenía la potencial para mucho más. Y por eso es que me encuentro aquí luchando cada vez y cada oportunidad para llevar este mensaje. Porque sé que cada uno de nosotros tenemos la potencial de vivir mucho más. Y si lo rendimos, rendirse es el único fracaso que existe. Pero tú tienes que seguir luchando. Porque esa imaginación que tú tienes es real, es real Es la verdad. Tú puedes hacerlo realidad, pero ahora te toca a ti. Y, y para que vea que es necesario ser rebelde, mira, los rebeldes son los responsables de los cambios. La palabra responsabilidad simplemente quiere decir la habilidad de responder. ¿Y a qué le está respondiendo los rebeldes? A los cambios. A los cambios que son inevitables. Si tú quieres ver crecimiento en tu vida, tiene que haber cambios. La mayoría de los tiempos nosotros vemos los cambios inconvenientes y no queremos saber nada con esto. ¿Sí? Otra ilustración de Jesús que es bastante interesante es que una vez Jesús fue a un árbol y vio que no tenía fruto, y Jesús podía hacer cualquier cosa, ¿sí? pero lo maldijo y el árbol se murió. ¿Por qué? ¿Por qué el árbol no rebeldeció o dio fruto? ¿Qué fue esto que, que sucedió? Bueno, ese árbol fue sembrado por un propósito. Y al no cumplir con ese propósito, su existencia era innecesaria. Yo sé que eso es bastante difícil para escuchar, pero escucha bien esto. Tú y yo hemos dado un regalo, un regalo divino. Y es para venir a participar en esta vida. Por eso es que la mayoría de las personas que vienen a donde mí para consejo, que se encuentran tristes y a veces hasta de ellos mismos, dicen: Estoy miserable. La razón es porque no han trabajado su propósito. No tienen sensibilidad de espíritu, que esto no es acerca de cuánto yo puedo ganar, sino de cuánto yo puedo dar. ¿Cuánto yo puedo dar? La enseñanza ha sido totalmente al revés y nos han puesto a nosotros en una sociedad donde hace falta una revolución y hace falta una rebeldía. Para que seamos responsables de los cambios que son necesarios. Y poder vivir la vida como fue diseñada. ¿Qué es lo que tú deseas para ti? ¿Qué es lo más que tú quieres para tu vida? Y la razón es lo que tú no tienes es porque tú no lo has dado. Porque adentro de ti existe más amor, más abundancia, más ideas, más alegría. Y la razón por la cual todavía no, tú no lo has tenido. De la, de la manera que tu imaginación no tiene. Es porque no te atreves a ser rebelde. Quieres seguir conforme con las cosas como van. Si este, te enseñaron de cierta manera y aprendiste de esa manera y quieres seguir así. En, en otras palabras, tú crees que eres rebelde haciendo las cosas de tu propia manera. Pero la rebeldía es una responsabilidad de responder que los cambios son necesarios. Y para poder crecer. Y poder ver fruto hace falta un sacrificio. Esto es una revolución personal. Lo que yo llamo una revolución espiritual. La mayoría de las personas desean esto. Tienen hambre de esto. Tienen, se mueren por dentro para que vivir otra vez. Yo quiero vivir otra vez. ¿Y qué es lo que significa esto? Yo no sé, no sé. Muchas personas no saben ni explicarlo. Pero, pero siento que hay más. Y yo vengo a decirte en el día de hoy, yo sé que hay más. Lo vivo cada día y cada momento que puedo compartir de esta capacidad y este momento. Y aprovecho a cada instante que tengo para crear una programación, para escribir, para, para presentar delante de alguien o, o dar un consejo. Porque sé que lo que está fluyendo de mí, no solamente es para mí, pero es para ti. Y lo que tú tienes y lo que se desarrolla mientras tú piensas y yo te doy estas, estas enseñanzas y estas observaciones... Es para pasarlo hacia adelante, para aplicarlo también. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tú trataste alguna cosa y te rendiste? Yo vengo a, re a retarte en el día de hoy que seas rebelde y que considere esto. Que los responsables, los, re los rebeldes son los responsables de los cambios. Que los cambios son inevitables y que para ver frutos tiene que haber cambios. Ojalá que esto te haya ayudado en el día de hoy. Y si he encontrado esta conversación es interesante y quiere compartirlo con tus amigos, gracias. Eh, también déjame un review en donde quiera que estés escuchando esta programación. Da una llamada, un texto, o escribe algo para que otras personas puedan conseguir este material. También, pues, tengo disponible en mi página una oportunidad de compartir conmigo personalmente. Yo quiero ayudarte a desarrollar esas ideas. Y a veces lo que hace falta es alguien darte un Una perspectiva que lo cambia todo. Por lo tanto, pasa por mi página johnnydelvalle.com para que pueda conseguir esa oportunidad. johnnydelvalle.com y por supuesto, a través de todas las redes sociales. Será hasta la próxima vez. Gracias. Y nuevamente te recuerdo que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también tienes la habilidad para alcanzarlo. Y que todas las cosas son posibles. Mantente rebelde, ¿ok? Chao. Love you, angel.